Y yo que no soy doctor o cualquier persona que no es doctor se daba cuenta que no era un cuadro de intoxicación lo que tenía ella. Tenía todos los síntomas de una c de mi hija. Sin embargo, ella al entrar ahí le practicaron un, una limpieza de estómago que inclusive eso, eso provocó que la CB de mi hija avanzara más porque le hicieron vomitar montones de veces forzadamente y hacía que las venas, las arterias trabajaran. pero es sobrecargada y eso, eso aceleró el proceso de la CD. Mire, le voy a contar otro caso que nos pasó hace nueve años en ese hospital. La mamá perdió un bebé también por causa de negligencia médica. Fue lo que nos motivó a hacer todo esto porque no se puede callar más.、Esto. Uno tiene miedo a veces de contar, de hacer cosas, de denunciar, porque sabe que acá el nivel político es muy fuerte. Y nosotros no queremos entrar al nivel político esto. No nos interesa eso. Nosotros simplemente queremos que se haga justicia por lo que pasó por nuestra nena.